magia ocultismo y sociedades secretas en el tercer raid magia ocultismo y sociedades secretas en el tercer rey se titula el libro así se titula que acaba de publicar la editorial almuzara y su autor es josé gregorio gonzález José Gregorio está esta noche con nosotros, José Gregorio González, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, Bruno, buenas noches, Silvia, pues Guten, encantado. Guten Morgen sería por la mañana, <risas> pero bueno, vamos a decir por las noches. <risas> ¿Qué importante fue en el desarrollo del nazismo? En su origen, este tipo de creencias fueron enormes. Indiscutiblemente, Bruno, eh, aunque los historiadores durante muchísimo tiempo eh, de alguna forma despreciaron o, o ningunearon este tipo de, de elementos, eh, lo convirtieron en la letra pequeña, en, en, en una especie como de anecdotario al que no le querían prestar mucha atención, la realidad es que eh, el, las creencias herméticas ocultistas fueron determinantes en algunos personajes clave para el, para el surgimiento del partido nazi y para la gestión que hizo el, el nazismo cuando ya estuvo en el poder ¿no? nos permite eh, comprender un poco mejor decisiones como las del propio genocidio no nos permite entender por qué desarrollaron eh, o crearon Eh, un, una especie como de gobierno paralelo, ¿no? Un ejército tan potente como las SS. En fin, no, la verdad es que cuando analizamos todo este tipo de cuestiones relacionadas con, con las sociedades secretas y el, y el ocultismo entre los nazis, podemos componer de forma más precisa el puzzle de una de las etapas más dramáticas de la historia de, de la humanidad en el siglo XX. ¿no? Para conocer un poquito el origen de todo eso, seguramente hay, hay muchas ¿sabes, cosas, ¿sabes? pero la sociedad de Thule eh, ¿tule? es muy importante en esas creencias, digamos que es el germen del esoterismo nazi, o el germen del nazismo. Sí, digamos que la sociedad Thule es mmm, la última eh, gran sociedad ariosófica, hermética, ocultista de, de una Alemania que en las dos tres últimas décadas, o sea, las décadas anteriores al surgimiento del, del partido nazi, había sido una especie de, de semillero para todo este tipo de sociedades que tenían en común varias cosas. Por un lado, el antisemitismo, es decir, esto no lo inventó Hitler, ni muchísimo menos. La visión de los judíos como los responsables de los males de, de Alemania, grandes conspiradores eh, y además una raza que en, desde su punto de vista era una subraza, ni siquiera llegaba a ser Humana. Eso lo tenían en común todas las sociedades eh, ariosóficas. Por supuesto, la supremacía aria, es decir, como los arios eran descendientes directos de los dioses, de los grandes dioses, de los mitos germanos, y por lo tanto tenían esa sangre divina y, y de esa manera estaban legitimados para cuestiones como ocupar cualquier territorio que se les antojase que pudiesen necesitar para su pleno desarrollo, pues como eran superiores, como eran descendientes de los dioses, ellos estaban eh, legitimados. Y eso era algo que te, también tenían en común las sociedades de la época, eh, ariosóficas, ¿no? Y a eso le podemos añadir la utilización de runas, de, de esvástica, la creación de una historia paralela de cataclismo, Bueno, pues todo ese tipo de elementos... Todo este tipo de elementos eran comunes en las sociedades ariosóficas, sociedades secretas de, de finales del siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX. Y la sociedad thule es la heredera, es el, el último eslabón de la cadena previo eh, al surgimiento del partido nazi como tal. De hecho, el partido nazi eh, se formó a partir de la sociedad Tule. Es decir, fue financiado el partido en sus comienzos por la sociedad thule y tomó de la sociedad Tule muchos elementos simbólicos y estructurales incluso, ¿no? Entonces sí que fue importante esta sociedad, fue, fue, fue, además, esta sociedad surge de una decisión de la orden de los eh, germanos, eh, que fue la orden de los germanos del Santo Grial, o sea, que, que vemos un encadenamiento de sociedades. Bueno, claro, esa... y, y aquí se habla también, y se puede entender el por qué los nazis tenían tanta pasión y seguían tanto todo lo que tiene que ver con la religiosa y sí, el santo grial, claro. la leanza y otra serie de cosas. Todo eso viene de ahí, exactamente, ¿no? Es decir, la, la, la sociedad tule se se funda eh, a partir de, de esa sociedad anterior, de los de los germanos, de la orden germana del Santo Grial, y se nutre pues de, de todas esas ideas esotéricas, ¿no? es von Sebontov quien le da esa Esa forma, co cogen la esvástica como emblema, una daga, ese sello que es tan tan popular, no, tan conocido, tuvieron una ritualística muy importante, y hay informaciones contradictorias que, que señalan a la sociedad tulia como una especie de club de, de, de tertulia histórica que intentaba ensalzar el origen eh, mítico no y el origen divino de los de los germanos frente a un eh origen animalesco de los judíos eh, y lo dejan ahí no le quieren dar mayor importancia y sin embargo hay otros que consideran que la sociedad tule fue el, el embrión potente del partido nazi al que acudió a, por ejemplo en algunas ocasiones como orador el propio Hitler de ahí vendría y saldría Haushofer que sería el, el, el creador del concepto de espacio vital que después sería determinante para los nazis ¿no? ese, ese esa legitimidad que ellos mm, creían tener para ocupar cualquier territorio por la fuerza y que sería la base de expansionismo. Pues todo a mí me todo halla... ahí. No, que te quería preguntar, sí. José Gregorio, mm -hmm. que a mí me llama mucho la atención eh, una de las cosas que, que la verdad es que mm, reconozco que no, no tenía yo información sobre esto, la relación que, que tú vinculas eh, de los ariosofistas con Madame Blavaski Sí, porque el, el, la teosofía surge en un momento también a caballo entre el siglo XIX y el XX en el que se están dando mmm, algunas cosas irrepetibles, diría yo, a escala planetaria. ¿no? Eh, el, la teosofía se nutre de ideas y de prácticas del esoterismo, se nutre de conocimiento, simbología y tradición del rosacrucismo y también de la masonería, pero al mismo tiempo se impregna de las eh, religiones orientales y de toda esa cultura oriental que empieza a llegar a occidente de influencias egipcias que empiezan a ser conocidas también gracias a la egiptología y de pronto incorpora ideas del, de, del propio Darwin o de la deriva de los continentes es decir, de las, tanto de la ciencia como de la religión como del, del exotismo cultural que empezaba a difundirse por el mundo todo eso confluye todo eso lo... lo lo coge madame Blavatsky eh, y lo une, lo combina con sus propias revelaciones con lo que ella consideraba que eran inspiraciones de sus maestros y compone una especie de, de, de, de historia paralela a la humanidad, habla de cataclismo, de humanidades que renacen, de diferentes tipos de raza es decir, ella compone todo esto, y son los eh, eh, cuando la filosofía llega a Alemania, todas estas ideas se unen a varias características muy especiales de esa época, el nacionalismo, el ultranacionalismo que había en Alemania y la necesidad, que también era propia de ese, de ese territorio, de recuperar la conexión con las raíces eh, eh, germanas, con el modo de vida del campesinado, eh, bueno, pues así es como surge el, el, el ariosofismo, uniendo teosofía con ultranacionalismo, con eh, mitos germánicos, con las runas, bueno, pues ahí está la conexión. Obviamente, eh, yo no me atrevería ni muchísimo menos a decir que Blavatsky fuese eh, precursora del nazismo, pero muchos de sus contenidos sí que fueron tomados como propios, integrados y fusionados con, en una coctelera con elementos propios de, del pasado germano y de ahí salió el ariosofismo que era la versión Eh, germana de la teosofía Todo esto explica porque un personaje Aparentemente tan insignificante Como Hitler Era considerado por algunos eh, Como el elegido, el avatar, el maestro Bueno pues eh, Todas esas eh, creencias Bueno pues nos hacen entender eh, Esa locura Y porque un personaje así Pues eh, llegó a donde llegó Claro, estas filosofías Tanto la teosofía como la, como su desarrollo Germano, la teosofía hablaban ...de mundos cíclicos, de destrucciones... ...todas tenían en común pues la supremacía aria... ...y muchas eh, defendían eh, que llegaría un momento... ...de recuperación gloriosa de Alemania... ...de dignidad, de recuperar su lugar y poder en el mundo... ...y esto iba a estar encabezado por una especie de avatar... ...y ese avatar, obviamente, llegado un momento... ...fue asociado a Hitler, o sea, fue identificado con Hitler... ...con un tipo... Eh, si me permite la expresión, que destacaba por encima de los demás en su oratoria. Que además se entrenó, y esto lo conocen muy bien los historiadores, se entrenó en el lenguaje gestual, en lo no verbal, para darle fuerza a su discurso verbal. Eh, hay, hay mucha información al, al respecto. Y que estaba absolutamente convencido de que él, él mismo estaba convencido de su papel determinante para colocar a Alemania... En, en, en el lugar que debía de, de recuperar en el, en el ajedrez planetario por decirlo de alguna forma él estaba convencido de eso fue al, una idea que mmm, seguramente mmm, cayó en, en un terreno fértil en, durante su infancia que lo cultivó durante su juventud y que ya en época adulta pues hombre salvándose varias veces durante la guerra de perecer eso reforzaría la idea de, de que estaba protegido escuchaba voces ...que también parecían orientarle y guiarle... ...y mm, desde el punto de vista de, político... ...fue un hábil estratega... ...al que la desidia de sus, sus enemigos políticos... ...sus propias habilidades, la fortuna... ...fue colocando en un lugar privilegiado... ...para ser nombrado eh, canciller, ¿no? El, digamos que él eh, su convencimiento de, de que él era el, el avatar el elegido fue creciendo con, con el tiempo y se vio a sí mismo como uno de esos héroes de las óperas de Barney que, que tanto admiraba y que tanto le fascinaron. La, la, la, for, la, la, la fortuna, José Gregorio, mm -hmm. y que también, independientemente de lo que tú dices, de su carisma, su oratoria, llegar el momento adecuado, la situación económica, pues eso, la claro, situación social... Supuesto pero también eh, que se quita del medio a todos los opositores con esa noche terrible también de, de, de los cuchillos largos, ¿no? Absolutamente. No le temblaba la mano ni a él ni a sus colaboradores, colaboradores más cercanos para eliminar a los enemigos políticos en primera instancia. Sus propios enemigos dentro... O sea, primero empezaron con los comunistas, porque estaban nazis y comunistas estaban enfrentados en, abiertamente no con, con, en las calles, ¿no? con muertes, y aquello era absolutamente incontrolable, ¿no? Y después los enemigos políticos de su propio partido, que los eliminó en esa, en esa noche, ¿no? Eh, claro, no le temblaba el, el el pulso en el uso de la violencia a través de las camisas pardas, de las SS, perdón, de las SA y después de las SS. Obviamente tenía mercenarios, auténticos mercenarios que que vieron en él a un líder, es decir, y que estaban dispuestos a cualquier cosa, claro, hay que ponerse en ese contexto al que tú te referías, eh, una Alemania que había sido grande, que había sido dueña de todo, que se ve humillada, que se ve empobrecida por las condiciones del Tratado de Versalles tras la Primera Guerra Mundial, con unas tasas de paro absolutamente eh, insostenibles, gran pobreza y, y un, un personaje que conecta con el público, un personaje que se presenta eh, ante la sociedad alemana como alguien del pueblo alguien que estaba alejado de, de la aristocracia de los nobles que habían estado gobernando hasta ese momento y que es la esperanza del pueblo, evidentemente entonces es una fachada, obviamente pero sabe qué tecla, sabe qué mecanismos manejar para que le, le crean, ¿no? para que um, presentarse como, como alguien del, del pueblo como esa esperanza que surge de, de, de las calles, ¿no? eh, pero en la realidad obviamente es que era un auténtico lobo vestido con piel de cordero que en cuanto empieza a tener un mínimo de poder, maniobra, es decir, maniobra con todo lo que tiene a su alcance para ir eliminando eh, eh, enemigos políticos, para ir socavando la democracia directamente en, en Alemania para convertir el Parlamento... En, ...en algo que está completamente a su servicio... ...y al final, pues, hacer... ...lo que otros habían hecho antes... ...y lo que desgraciadamente otros han hecho posteriormente... ...y, aún, y hoy en día lo hacen, ¿no?... ...que es abolir eh, derechos, abolir leyes... ...e ir eh, acumulando mayores niveles de poder cada vez... ...con lo cual, pues, lo controlas todo... ...y, y conviertes eh, lo que antes era una democracia en un sistema absolutamente totalitario, donde tú eres dueña y señor de hacer cualquier cosa. Y te conviertes en Dios, porque al final el nazismo, eh, junto a esa rama política y a evidentemente la vertiente militar, pues es una religión, donde todos los alemanes tendrán un, una Biblia eh, nazi, que es la biografía de Hitler, en sus casas. Donde, Mi lucha totalmente, efectivamente donde donde mi lucha se convierte en el catecismo a los matrimonios cuando se casaban les les regalaban si no lo tenías porque si no lo tenías también corría riesgo de, de, por, de que te preguntasen por qué no tenías mi lucha en tu casa pues se les regalaba un ejemplar y el calendario nazi se eh, se eh, eh, eligió festividades como el nacimiento de, de hitler o como el push de la que era cervecería, de donde nacería la la gran reliquia de los nazis, que fue la bandera de la sangre, pues se convierte en una, el 9 de noviembre, se convierte en una festividad sagrada. Y las que ya estaban, que eran de origen judío-cristiano, como podía ser la Navidad, por ejemplo, eh, o, o, o los solticios, eh, bueno, que no, los solticios habían sido cristianizados, no eran mucho más antiguos, pues se convierten en la Navidad nazi, o las celebraciones nazis de, de los solticios y equinocios, es decir, se va transformando todo para que, además, los nazis tengan una región propia donde Hitler es el, la representación del dios solar en la Tierra encarnado O sea, esto, como lo habían hecho los romanos antes y, y como lo habían hecho los egipcios mucho antes. ¿no? Y, José Gregorio, el entorno de Hitler también tenía entonces esas creencias, ¿no? —Totalmente. Eh, lo que pasa es que, fíjate, con a, dentro de, de los personajes influyentes y los hombres de poder que rodearon a Hitler, probablemente Hitler era el que menos abrazaba las creencias esotéricas. Podía estar, podía ser el que peor estaba de la cabeza, obviamente. Y sin, y sin duda era el que se creía el mesías, el liberador, ¿no? el avatar. Pero mm, si pensamos en Hitler, ¿no? eh, en, en, en, el, en el arquitecto de la solución final en el que creó las SS, eh, pues este estaba peor de la cabeza que él en cuanto a creencia. Sí, la orden negra. Claro, efectivamente, porque este se creó la reencarnación de Enrique el Pajarero, eh, tenía a su servicio a Carmaría Gilligut que era un medium que estaba bastante enloquecido y que constantemente recibía eh, mensajes en estado de trance, pero que tenía serios problemas con el alcohol, las drogas, eh, con, probablemente era un enfermo mental, pero él... Este Gilgut iba creando un pasado alternativo de los germanos, se iba inventando cosas, iba interpretando las runas pues según se le ocurría, y tenía una enorme influencia sobre eh, Heinrich Himmler, ¿no? con lo cual eh, el diseño del, de, de los uniformes de las SS, la utilización de la doble cige, el puñal que portaban, el anillo con la forma de calavera que se le entregaba a los oficiales, Todo esto era producto de la influencia, de las sugerencias que le daba este, este, este vamos a ver cómo lo podemos llamar, medium, maestro espiritual de Himmler, ¿no? Incluso esto... la, es, la perdona José Gregorio, la esvástica, el el símbolo por el que conocemos el nazismo, también tiene un fundamento eh, para ellos en la historia, en el mito, en la leyenda, en el esoterismo. Claro, ellos lo, lo reinterpretaron, porque sí que es cierto que la bástica ya estaba presente en otras claro. culturas, incluso en la tibetana. Incluso era un símbolo que pertenecía a la propia cultura germana, estaba por ahí rondando. Es usado por todas las sociedades previas al nazismo como un emblema recurrente y Hitler en ese sentido fue bastante inteligente porque, bueno, si ya, estaba, si ya era un símbolo que se identificaba con, con el pasado germano, con el nacionalismo, pues él obviamente lo incorporó y lo convirtió en el gran emblema, ¿no? Y y Himmler también, o sea, en el castillo de Webersburg, que se convierte en la fortaleza del Grial, ¿no? En, el, en, el, en, el, en un lugar donde, eh, es curioso porque ve, venía a ser como una escuela de altos oficiales de las SS, pero realmente era un monasterio, es decir, era un lugar en el que se practicaban durante horas Eh, unos rituales, unos ejercicios absolutamente cansinos, pero que hoy los interpretamos desde la mentalidad del siglo veinte, del siglo veintiuno, desde la psicología, y nos damos cuenta que eran eh, ceremonias para cansar, para adoctrinar, para doblegar la voluntad de los oficiales y que fuesen capaces de cualquier cosa para defender a Himmler y a Hitler. ¿no? Bueno, pues ese símbolo de las Básticas estaba allí junto al del Sol Negro, que era un doble un doble círculo que se conectaba mediante rayos que eran realmente esvásticas, ¿no? Era una, un símbolo algo más complejo, ¿no? Y, y este símbolo del sol negro, que ya estaba vigente en aquella época y que, y que de hecho, se puede contemplar en el mobiliario y en, y en la vajilla, por ejemplo, del, del castillo que se exhibe allí y que a veces se muestra en exposiciones itinerantes, pues, curiosamente es adoptado una vez que se acaba la Segunda Guerra Mundial por los románticos del régimen, por aquellos que consideraban que el Tercer Reich no había desaparecido, que estaba en una especie de estado de invernación y que vendría bajo la forma de un Cuarto Reich en el futuro. Bueno, pues en el Cuarto Reich el emblema ya no iba a ser las esvástica, sino el Sol Negro, una especie de evolución, de, de transmutación. ...de aquel eh, símbolo inicial. ¿Y quién fue el ideólogo del saludo famoso de Heinz Hitler? Ah, eso fue el mismo. Hitler lo, lo copió de Mussolini... ...Mussolini lo había estado usando primero... ...y él cuando visita Italia y ve aquellas tropas... ...y ve aquel poderío que tiene Mussolini... ...él decide que, se, que eso se lo lleva a Alemania... ...es decir, y adopta ese saludo... ...pero hombre, los que realmente lo inventaron fueron los romanos... ...ya estaba en uso poco, pues, por ellos, ¿no?... Hilde eh, eh, se sintió fascinado por el carácter, la determinación eh, y el, el carisma que tenía Mussolini y quiso trasladar ese, esos ingredientes hasta eh, Alemania. Curiosamente esto no ocurrió al, al revés. Decir, la primera impresión que tuvo eh, Mussolini de Hitler fue bastante mediocre, pero esto lo vemos después cuando Hilde se reúne con Franco que piensa lo mismo de Franco. ¿no? Uh -huh. Cada uno va pensando que el otro es peor, ¿no?, y y, y, y él, él es una versión mejorada. Pues el saludo viene de ahí. Se José... convierte, hombre, se convierte también en un, casi una especie de mantra permanente, ¿no? José Gregorio, tú has sí. investigado el por qué qué hay de verdad en todo eso que se dice. ¿Tuvo alguna relación con los platillos volantes, Hitler? Bueno, con esto tú conoces muy bien este tema y sabes que hay mucha mitología... Pero también hay, hay una parte de verdad, ¿no? Es decir, lo, el, los departamentos científicos y técnicos de, de, de la Alemania nazi estuvieron investigando todo tipo de armas, todo tipo de desarrollos. Algunos los pudieron realmente desarrollar eh, y llevar al campo de batalla y otros se quedaron en proyectos y en prototipos, ¿no? Y probablemente el, el, la génesis, el germen de los aviones triangulares tan populares Eh, a partir de, de los años 90 ¿no? eh, y que hoy ya, ya los vemos como muy normales procedentes de Estados Unidos probablemente los prototipos la semilla de todo eso surgió de los eh, de los laboratorios eh, nazis allí estuvieron intentando desarrollar aeronaves de forma con forma de boomerang con forma de ala eh, construyeron algunos algunos prototipos Eh, vamos como se construían en aquella época no con telas y maderas y poco más y cuando acaba la guerra y se reparten desgraciadamente de una forma vergonzosa a los científicos permitiendo muchas veces que criminales pues no fuesen juzgados, se los repartieron los pues, los, los americanos, los ingleses, los franceses, algunos se fueron para, para Rusia, en fin allí todo el mundo se, se repartió aquello como si fuesen cromo, pues esos proyectos terminaron en manos de los americanos. Y probablemente ellos empezaron a desarrollar un poco más su aeronáutica gracias a esos prototipos. Ahí tendríamos quizás la explicación a esos aviones con forma de ala de ala delta que después con el paso de las décadas se convierten en los aviones triangulares, en los aviones invisibles. En cuanto a los platillos volantes propiamente dicho, naves con esa forma, parece que intentaron alguna, alguna cosa pero que no, no desarrollaron nada. Pero esto no fue no impidió eh, Bruno Silvia que en la mitología posterior a la guerra, es decir, cuando acaba la guerra, se convirtiera en una idea recurrente el hecho de que eh, se creyese que los nazis habían desarrollado platillos volantes y que, el, y que la era moderna del fenómeno ovnis, y es decir, esas formas lenticulares que se veían en todo el mundo, realmente no eran de otro planeta, sino que eran el desarrollo que los nazis estaban haciendo mm. en los polos ...principalmente en la Antártida... ...de este tipo de tecnología... ...aquí entroncamos con el cuarto Reich... ...es decir, con la idea... ...de que volverían... ...con Hitler a la cabeza... ...porque dentro de toda esta parafernalia... Hitler había sobrevivido y estaría al mando de todo esto... ...volverían a conquistar Europa... ...y por ende... ...el conjunto del planeta... ...con aeronaves denticulares que llevarían ese símbolo que hablaba... ...que mencionaba antes el Sol Negro... ...en su fuselaje... ...todo esto se creyó... ...se creyó durante muchísimo tiempo... Y de hecho hay historias de, de, de batallas en ese Ártico eh, entre eh, americanos y nazis. Bueno, que forman un poco parte, o bastante parte diría yo, que de la literatura y de la ficción. Pero en, la, en lo que han creído, de forma muy firme, pues eh, no solo muchos pronaces, sino gente con que pretendemos o que creemos que tenía la cabeza bastante mejor, amueblada y que le dio un crédito a todo este asunto. Uh -huh. Magia, ocultismo y sociedades secretas en el tercer Reich. El título del libro de nuestro invitado de José Gregorio González. José Gregorio, gracias. Un placer. Gracias Bruno, gracias Silvia. Un saludo a todos los oyentes.